rock. Sí, sí, sí, no, tengo gusto variado, pero si me hace elegir me quedo, me quedo con, con Cacho de Buenos Aires. Mira vos, ah. bueno, Martín, contame cómo viene la campaña. Bien, bien, muy bien, muy intensa, mm -hmm. son escasos 30 días, un poquito más, donde, bueno, hay que recorrer toda la provincia y visitar la mayor cantidad de localidades posibles detrás de nuestro gran objetivo, que es para conocer eh, nuestro mensaje, que la gente nos conozca, que vea todo lo que hemos trabajado, todos los resultados que ya hemos obtenido para la provincia de La Pampa, sin hacer ninguna promesa de campaña, pero sí mostrando que todos los años he sido el diputado que más proyectos ha presentado, que más de ha conseguido que la aprueben que más resultados ha concretos obtenidos en beneficio de la PAMPE y los pampeanos. ¿Cómo te presentarías? Eh? preséntate eh, digo, es un nombre también conocido, el de Martín Berongaray, esta mañana escuchamos varios nombres, algunos nunca han ocupado una banca o un cargo político, como es tu caso, pero contale, ¿cómo te presentarías? Y yo me presento diciendo que nací en Santa Rosa, tengo 39 años, soy abogado, estoy casado con Paola Montero y tengo dos hijos maravillosos, autín que es el mayor, de 5 años, y Catalina, la más pequeña, de apenas 2 años. ¿Cuál te parece, Martín, que es en este momento el principal problema que tiene nuestro país? A ver, yo creo que uno de los temas, eh, porque acá hay que tratar de no mezclar las soluciones que pueden venir por conducto de la legislación con aquellas que están más vinculadas a cuestiones eh, de gestión. Creo que un tema central a trabajar tiene que ver con, con conseguir una ley de coparticipación federal ajusta para que se entienda qué es la coparticipación, sobre los recursos que el Estado Nacional destina a la provincia en función de lo que recauda por determinados impuestos nacionales. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias y, por ejemplo, el impuesto al valor eh, agregado. Hace muchos años que aquella ecuación que, que primaba durante la presidencia del doctor Alfonsín, donde la mayor parte de estos recursos iban a las provincias y la Nación se quedaba con la menor parte, bueno, hace muchos años que esa ecuación se ha invertido. Eh, y eh, entiendo absolutamente necesario terminar con las situaciones de asfixia que muchas veces viven, provincias, porque nadie puede desconocer que detrás de la dependencia económica muchas veces quieren asomarse los condicionamientos políticos. Uh -huh. ¿Te, ¿Te cuesta, digo, pensás que, que estas presiones que tuviste para bajarte de la campaña, bueno, fue escandaloso en su momento cuando se bajó quien te acompañaba, quien te secundaba, eh, ¿tienen que ver con que puedas tener una mirada más o menos crítica de las políticas del gobierno nacional? Mira yo... Soy un tipo que tiene criterio propio. Siempre lo demostré en la legislatura de la provincia de La Pampa. No voy a hacer un levantamano, si a eso te referís, voy a acompañar aquellas medidas que entienda que son correctas y voy a discutir hasta el cansancio y, si es necesario, no acompañaré a aquellas que eh, piense que no benefician a la gente. Sí. Uh -huh. Eh, ¿Qué te parece todo lo que está pasando con los medios de comunicación? Le veníamos preguntando a cada uno de los precandidatos eh, cómo ven el tema de los medios de comunicación en el país y a través de qué medios se informan. ¿A través de qué medios me informo? Claro, yo consumo, sí. consumo muchos medios y, y variados. No siempre recurro a los mismos. Uh -huh. ¿Tenés eh... alguno de cabecera? ¿Uno de cabecera? No, en general los medios locales. Los medios locales y los consumo a a todos, y nacionales, y voy variando, voy variando, depende de los días, este pero pero trato de, de estar informado, por supuesto, y, y, y de recurrir a, a medios nacionales. ¿Te parece grave lo que está pasando con el tema de la concentración de medios luego de, de que la ley de servicios de comunicación audiovisual prácticamente quedara sin vigencia, ¿no? porque fueron anulados los principales artículos? Sí, sí, ese es un tema... Ese es un tema preocupante, digamos, es un tema que, que afecta en alguna medida la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Y, y otro tema que, que hay que trabajar es el tema de la pauta. Uh -huh. digamos este es, es una cuestión... Hay, hay una demora tremenda en regular ese tema, que eh, también es un tema muy influyente a la hora de... Eh, bueno, de, de, de la libertad de las cosas que se expresan a través de los medios. Claro, claro, que esté legislada la distribución de las pautas oficiales. ¿Qué sí, te parece...? ¿qué te, vos, Además bueno, ya lo he planteado en la legislatura de la PAN. Uh -huh. Sí, la verdad que sería interesante, es una eterna deuda, ¿no? Eh, ¿Qué te parece...? Esta, eh, le cuento a la gente a quien está escuchando, para quien no sabe, que en esta interna vos vas a estar frente a Francisco torroba y a Martín Maquieira, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te pareció la, la imagen de Martín maqueira distribuyendo eh, artefactos, muebles, etcétera, que vienen del Ministerio de, de Desarrollo Social de Nación? Mira en, en momentos previos a, a, a las elecciones, eh, eso queda mal en cualquier momento, ¿no? Eh, pero bueno, mucho más en momentos previos a las elecciones. Ajá. Eh, te, te tiro un, un par de nombres para que me, me digas lo que pensás de cada uno de ellos, ¿te parece? A ver. Sergio Massa. Eh, una persona cambiante. Uh -huh. ¿Mauricio Macri? Un, una persona que está trabajando para construir un, un liderazgo Eh, y para llevar al país adelante aún no lo han conseguido margarita estolbizer eh, no no no me cierra no me termina de cerrar eh, un día está por un lado el otro día para el otro eso, eso no habla de, de, de una coherencia Lilita carrió bueno, una persona muy influyente en la opinión pública nacional Uh -huh. Francisco torroba una persona a la que respeto Carlos Berna eh, la persona más influyente del justicialismo de la Pampa Bien, eh, con respecto a las políticas del gobierno nacional eh, Martín, vos tenés alguna mirada crítica ¿Te parece que digo los problemas que está teniendo el pueblo argentino Son producto de la aludida, pesada herencia? ¿O se están llevando adelante políticas económicas Que están haciendo una transferencia de fondos Hacia los sectores más poderosos Y el ajuste siempre viene por el lado de los trabajadores? Mirá, hay cosas que veo con más agrado Y otras con, con, con más desagrado es muy difícil opinar en términos genéricos, porque caemos en, en, en la clásica de, de muchos dirigentes de eh, digamos de hacer juicio de valor cuando lo que me debiera corresponder es realizar medidas por medida. Y eh, esto con la aclaración de que yo también advierto que falta humildad en la dirigencia política, porque nosotros no sabemos de todos los temas no somos especialistas en todos los temas, es más, de, de de hecho somos especialistas en muy pocos temas, entonces hay que aprender a opinar con, con humildad, con prudencia, y cuando se abre en juicio el valor, creo que lo conveniente es ingresar el análisis de cada una de las medidas, uh -huh. en concreto. Eh, pero bueno, nosotros estamos para acompañar al gobierno nacional la provincia de La Pampa, en todo lo que pensemos que es correcto, estamos para acompañar al gobierno nacional en todo lo que pensemos que es correcto, porque si a la provincia le va bien, si al país le va bien, van a ser muchísimos los argentinos que estén mejor, y si patinan, si fracasan, si se equivocan, van a ser muchas las familias que, que sufren. ¿Qué pensás de la violencia de género? ¿Qué hay que cambiar urgentemente para que deje de morir en Argentina por día una mujer víctima de la violencia machista? Bueno, a ver, hay que seguir concientizando, hay que trabajar fuertemente en, eh, digamos, en cada uno de los órganos legislativos, porque también está faltando eh, mucha legislación. Yo fui autor de la ley, eh, digamos, este que que crea esas jornadas en las escuelas eh, para prevenir y erradicar la violencia eh, de género es es un tema al que todavía le resta mucho trabajo bueno hay una ley eh, de educación sexual que no se está cumpliendo básicamente en donde también ley hay muchas leyes en Argentina que no se cumplen qué pensás del aborto del pedido por el aborto legal seguro y gratuito Mira hay eh... No soy especialista en el tema lo que te puedo decir es que el aborto ya está legislado en el código penal hay casos que están permitidos sí y otros eh, qué bueno que, que siguen encontrando trabas para que se avancen es vos un tema que votarías a, fav muy... a favor o en contra no tenés una posición tomada que sí, es, es un tema que hay que analizarlo eh, seriamente a ver hasta dónde se est tiran las las este Las, las los permisos que actualmente concede la legislación. Bien, eh, para cerrar te dejo una pregunta que no, nos mandan por aquí, ¿cómo se trabaja la violencia que hay en las escuelas? Nos decían más temprano, ¿no? Que, que repercute a veces sobre los docentes y a, y a veces también en, en los alumnos. Bueno, yo soy autor también de la ley de mediación escolar, que justamente eh, apunta a, a evitar este tipo de, de conflictos que se producen alumnos pero también entre docentes y alumnos también entre padres y docentes entre padres y alumnos y, y lo que busca la iniciativa es establecer mecanismos alternativos de solución de estos conflictos y eh, trabajar fuertemente en, en todo lo que refiere a la prevención a quien le can la norma sí. que salió eh, dentro el marco salió integrando un capítulo dentro del marco de la ley de mediación Eh, integral que se aprobó en la provincia de La Pampa que incluye también a México uh -huh. Uh -huh. ¿Te parece que que está estaría bien extender la edad jubilatoria, Martín? En principio no mhm uh -huh. Bien, ¿a quién le cantaría las... otro tema que hay que estudiar Es otro tema que hay que estudiar, ajá, bien ¿A quién le cantaría las cuarentas, Martín? <risa> a tantos A tantos, bueno, optá por uno, el que esté en el podio Sí, no sé, no sé Está muy complicado, me parece. Sí, sí. Bueno, no, no lo nombres y no podemos hacer así. ¿No? Hola, hola. Hola, sí, te escuchamos, Martín. ¿Lo no, ah, no, no, sí, dejamos para la próxima? El, se, me el, el, se me pierde tu voz. Sí, ¿Se, se pierde la señal. Bueno, no, te estábamos escuchando, te preguntábamos a quién le cantaría a las 40. Ah, te, te, te respondía a varios, ah, a bueno. varios. Bien. Bueno, Martín Verón muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Una de las precandidatos que va en la interna en la Alianza entre el PRO y la UCR enfrentará a Francisco Torroba y Martín Macaire. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena.